Buen día, Mauro. Buen día a todos. Bueno, eh, contanos, ¿están largando una campaña porque están necesitando qué cosas? Estamos haciendo diferentes campañas. Eh, la principal es la colecta de leche, porque, bueno, como saben, hay muchos chicos que a la noche no comen, entonces la idea es darle leche y lo que haya para que consuman y no se acuesten con la panza vacía. Bien. Eh, leche, eh, larga vida, encaja, que ustedes las puedan mantener unos días. Sí, en realidad cualquier leche sirve siempre es bien recibida. Y bueno, después estamos haciendo otra colecta que es harina, levaduras, todo eso, para que las madres puedan cocinar y puedan salir a vender sus productos y ganarse un mango, ¿no es cierto? Bien. Eso no están teniendo, ni leche ni harina, que también son dos productos que han aumentado y que es difícil de conseguir. Es muy difícil conseguir y más con el precio que está ahora. Eh, entendemos la situación de la gente también que no tiene un mango y ya no se colabora como antes, pero bueno, la idea es pedir y poder juntar para que se pueda repartir por partes iguales y que la gente pueda salir a ganarse un manco. Eh, este merendero que nosotros hemos venido muchas veces aquí, eh, hasta tenía chicos que hasta le daban hasta algunas clases escolares a los que necesitaban, eh, les daban la leche en este lugar. Ahora, ¿cuál es la actividad que están teniendo en el merendero? Y ahora no se puede, o sea, no tenemos un espacio físico para tenerlos, pero igualmente ellos siguen asistiendo, todos los días están acá, eh comen, muchas cosas hacen, compartimos la tarde, jugamos, eh bueno, la idea es ayudarlos con lo que haya, siempre se junta mercadería y todo eso, se la damos para que ellos puedan consumir junto con sus madres, con su familia en general, porque no solamente hay que asistir a los niños, sino que los adultos también necesitan. Claro, ya no es solamente niños, sino la familia completa. Claro, antes era puntual para nosotros los niños, pero bueno, hoy en día hay muchas madres que necesitan. Digo madres porque es la mayoría de, de lo que nosotros asistimos a las familias, ¿no? Bien. Estas donaciones, eh, ¿de qué lugar vienen? Vienen de diferentes lugares, tenemos mucha gente que nos ayuda y de hace muchos años, así que bueno, siempre contamos con la ayuda de casi los mismos colaboradores, hay algunos que ya no colaboran tanto porque es entendible, hay muchos merenderos y hay que repartir en partes iguales, ¿no es cierto? Bien, eh, te preguntaba con la con la colaboración si es de algún de algún lugar del gobierno, de la municipalidad eh, o solamente personas comunes de, de la sociedad. No, no, son personas comunes de la sociedad, eh, realmente nunca recibimos ni mercadería ni nada de la, del municipio, es más, tenemos gente que está reclamando una bolsa de mercadería en acción social y nunca hay, nunca hay para el Mandela. Eh, nosotros estuvimos en el merendero Los Peques y ella, Ruth Cabral, nos decía que utilizaba su tarjeta para comprar alimento. ¿Eso es habitual en las personas que tienen este grupo esta, estos merenderos de tener que sacar de su propio bolsillo para eh, poder asistir a los a los vecinos y vecinas? Y sí, tal cual, nosotros la entendemos porque más de una vez lo hemos hecho. Eh, lo que pasa es que el hambre de los pibes no puede esperar. Así que tenés que sacar de donde sea para que ellos puedan dormir con la panza llena. Si hoy viene alguno de los chicos a buscar un, una caja de leche, ¿tienen o tenés poco? Tenemos poco, pero bueno, para asistirlos tenemos. Ajá. Sí, pero siempre se sigue necesitando, porque no es que se le da una vez en el día. Ahora es a la noche también, así que necesitamos siempre. O sea, a la noche, eh, ¿querés decir que eh, a la noche están pidiendo también para poder cenar? Claro, hay muchas familias que no tienen la cena como tendría que ser normal en una familia y su cena es una taza de leche, un cacho de pan o una taza de té en todo caso. eh La verdad que es eh, cuando nos contás así rápidamente pasa de largo, pero esto es una situación que una familia no puede tener algo a la noche para, para comer para sus hijos. Eso en un barrio como este se ve a diario. Sí, sí, tal cual. Eh, ya es muy común para nosotros, es algo normal ya verlo, que no tendría que ser lo normal, ¿no es cierto? Eh, ustedes como militantes sociales, pero también como vecinos y vecinas de los barrios, eh, ¿qué, ¿qué le está faltando al barrio para que para que mejore, para que se sostenga, pero para que ustedes también sean parte del barrio y les guste estar en este lugar? Eh, porque también esos reclamos directamente a los dirigentes seguramente les puede llegar porque ustedes están en el barrio, viven y saben las necesidades. ¿Y principalmente estaría bueno que se den una vuelta por el barrio y vean que falta asistencia, falta psicólogo, falta faltan muchas cosas, muchas. Pongan un coso de un club deportivo en el barrio, hagan algo por los pibes, los pibes se están echando a perder y nadie hace nada, a nadie le importa nada. Tenemos pibes que Eh, siempre fueron de acá del merendero hoy en día son adolescentes que se encuentran desempleados, que no estudian. La gente que los toma para trabajar los explota, los lleva por dos dos mango a un campo a donde sea y los explota a los pibes. Hagan algo por esos pibes que ellos son el futuro de nuestra de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y cuando decía asistencia psicológica es porque conocés de situaciones que viven algunas personas que necesitarían o de la municipalidad o del propio gobierno provincial. Tal cual, tenemos familias, principalmente madres, como siempre les digo, yo hablo de las madres porque es lo que más veo en, en el día a día, ¿no es cierto? Eh, tenemos madres que están pasando casos de violencia, mujeres en caso de prostitución, tenemos eh, mamás que están en depresión, pero en depresión ¿por qué? Porque no encuentran salida a todo esto. Y respecto a esto de puntual de atención a las mujeres, ¿reciben alguna ayuda o han han, este, han recibido algún llamado o han devuelto algún llamado desde la municipalidad? No, desde el municipio no, pero hemos tenido ayuda de Mari cerviño que en casos de urgencia hemos llamado y ella ha estado acá apoyándonos, acompañándonos, así que no, municipio y eso, muy alejado. Es terrible que, que lo cuentes así, Sol, pero lamentablemente lo lo ustedes lo tienen que vivir así. Es la realidad, lamentablemente no puedo decir nada bueno porque hasta acá, acá no se ha acercado nadie. Bueno, Sol, eh, la campaña es por leche, por harina sobre todo, que necesitan las madres. Eh, ¿Dónde pueden ayudar o algún teléfono que que se puedan contactar? Sí, se pueden acercar, como siempre, a Cabero 1648. Esquina Tour, eh, estamos todos los días acá, eh, si no se pueden acercar a Piruetas, que es una tienda que también nos ayuda eh, a juntar donaciones, que queda en Roqueza Espeña y Civit, eh, y bueno, y si no, nos mandan un mensajito al 2954-448247 o a las páginas, que se llama Merendero Comedor Nelson Mandela, y pasamos a retirar. Muchas gracias y ojalá que venga esa ayuda que ustedes necesitan. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Soledad Álvarez, parte del merendero Nelson Mandela, contando eh, no solamente la situación que está viviendo el merendero con esta, con este pedido, con esta, este, esta colecta que están haciendo, sino también la realidad de un barrio, según dicen los vecinos y vecinas, olvidado por la municipalidad porque necesitan hasta asistencia psicológica para mujeres en situación de violencia y no la están recibiendo.